Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Acaban de oír al presidente del gobierno desde Moncloa c o m p a r e c e n c i a de este apagón que ha paralizado el país. Ha comparecido el presidente del gobierno después del fallo eléctrico que mantiene en vilo a todo el país. El apagón va a tardar en solucionarse, está bloqueando carreteras, transportes, telecomunicaciones, aeropuertos y no se sabe la causa. A las siete de la tarde, al dicho el presidente Pedro Sánchez, que Habrá un nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Pérez Alcazar, acabamos de escuchar la comparecencia del presidente. Ha dicho que los protocolos de seguridad se han establecido en la ya llamada y declarada crisis de la electricidad. Buenas tardes, Mariló. Pues la principal conclusión es la que tú acabas de resumir. El gobierno de momento no conoce la causa de este apagón. Está trabajando en recuperar la normalidad. Y en encontrar las causas, pero el presidente del gobierno ha reconocido que de momento no tienen idea de cuál puede ser el origen de este apagón que comenzaba pasadas las doce y media del mediodía. Fíjate, pues vamos ya para seis horas, que en un principio Red Eléctrica había dicho que entre seis y diez horas era el plazo para. Ir recuperando el suministro. Ya sabemos que hay suministro en algunos puntos,、eh, así lo ha explicado el presidente. También ha dicho que hay tres comunidades, una de ellas Andalucía, que ha pedido que se decrete el nivel 3 de protección civil y que el gobierno central así lo ha concedido. Eh, no hay problemas de inseguridad ciudadana, ha dicho Pedro Sánchez, y también funcionan con normalidad los hospitales. Ha querido tranquilizar también en cuanto al funcionamiento de...、Eh, El sector económico financiero, es decir, los bancos, los cajeros automáticos sí que están teniendo algún problema. La banca, dice Pedro Sánchez, sí que está funcionando a nivel electrónico. Los sistemas de pago están funcionando de momento con normalidad.、Eh, el, el tráfico portuario tampoco ha tenido ninguna afectación. El aéreo se ha reducido por cuestiones de seguridad y operatividad a la mitad, el 50%. Y el ferroviario, como venimos informando, está suspendido en todas las compañías que operan en nuestro país. El de media distancia y larga distancia no se va a recuperar en el día de hoy, ha reconocido Pedro Sánchez, pero sí que se trabaja para tratar de recuperar cuanto antes en l o s cercanías, no ha especificado cuándo. Y una serie de recomendaciones que ha lanzado el presidente del Gobierno, como son reducir al mínimo los desplazamientos por carretera, Eh, tratar de hacer un uso responsable del teléfono móvil y solamente llamar al teléfono de emergencias 112 si es realmente una emergencia, si es estrictamente necesario eh, y eh, por procurar informarse por medios、eh, oficiales, evitando los bulos. El gobierno, ha dicho Pedro Sánchez, está en contacto con el rey, con el jefe del Estado, con los grupos políticos. Y con la OTAN. Y como bien has dicho, a las 7 de la tarde, nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Veremos si para entonces hemos recuperado el suministro eléctrico. Ojalá Manuel Pérez Alcázar, muchísimas gracias. No estamos trabajando sin dificultades, así que muchísimas gracias, compañero,、eh, por este resumen y línea abierta. Seguimos en contacto, por supuesto. Estamos en contacto, m a r i l o Gracias, un abrazo. Sánchez convoca el Consejo de Seguridad Nacional para abordar este apagón masivo. Va a ser a las 7 de la tarde, nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Y lo que hemos oído, recomendaciones, nivel 3 de protección. Civil que se lo va a otorgar a Andalucía y a las comunidades que lo hayan pedido, como Andalucía. El 112 cuando sea necesario. Son horas muy críticas, así que llamadas breves. en Reducir desplazamientos, seguir información oficial y uso responsable del teléfono móvil es lo que acaba de contarnos desde Moncloa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Con Mariló Maldonado.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 Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival. Ciclana h de la Frontera. Patrocinan Suepsi Cruz Campo. Patrocinador principal de Novo Motorola. En Flipo Viajes te llevamos junto a MSC Cruceros, a los f i o r d o s noruegos desde Sevilla o a las islas griegas desde Málaga, salidas en mayo y junio y con vuelos incluidos. Descubre Mykonos, Santorini, Éfeso o los paisajes más espectaculares del norte de Europa a bordo de un buque con todos los lujos. Consulta los itinerarios en flipoviajes.com. ¿Qué dices? ¿Te vienes de crucero? Flipo Viajes. Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de Mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. En Vallesol nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.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 Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos. Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España. El resumen del día lo tienes en el Mirador de Andalucía. Toda la información y la última hora. Los deportes. Los detalles importantes de la economía. Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan. El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés. Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado. Seis y diecisiete minutos e la tarde. Ha dicho el presidente también que hay angustia en muchos hogares. Y es lógico, lo hablábamos con Borja Rodríguez hace un instante, esa angustia de no estar conectados. ¿no?、Uh -huh. Se nos ha caído todo. Se nos, ha caído, se nos han caído las telecomunicaciones. Se nos ha caído el sistema en el que hemos construido nuestra vida, Mariló, no es、uh -huh. cualquier tontería, la hiperconectividad, la conexión rápida. La de la que tanto hablamos aquí,、uh -huh. ya lo sabes, pero es cierto que en estos momentos, de incertidumbre de tensión de miedo incluso、eh, al final es intentar quedarnos con lo cercano y lo cercano es por、pues, la información que tenemos、eh, intentarnos irnos a fuentes oficiales no especular es muy fácil que en estas situaciones la cabeza se te vaya a 700 sitios que no te van a venir bien、uh -huh. eh, a escenarios que no se han dado que no se van a dar que no sabemos si se van a dar entonces por ello siempre digo un llamamiento a la calma a respirar a la tranquilidad así、si、es posible、eh, pasear ahora que hacemos muy buen tiempo debajo de casa、eh, ir con tranquilidad porque no podemos manejar absolutamente nada de esto esta incertidumbre y esta frustración de no que, no podemos hacer nada no pues yo no puedo hacer nada no puedo hacer nada de y de hecho por mucho que yo mire el teléfono、mm. e、intente cargarlo otra vez no va a funcionar、mm -hmm. por mucho que yo le i n s i s t a entonces、mm -hmm. es como una cosa que ha dicho kiko antes no del tema del ascensor leer un libro、eh, darte un paseo es decir actividades que tú sí puedas controlar cosas que tú sí puedas hacer que puedan venir de ti、uh -huh. dentro de las posibilidades que tengamos cada uno para manejar pues esa incertidumbre esa tensión esa angustia y ese miedo que es completa y absolutamente natural que podamos tenerlo una situación inédita y que nos ha sacado de pronto de, de, de nuestra vida cotidiana、uh -huh. y de la normalidad tenemos mensajes de oyentes que queremos escuchar también hasta ahora los que van llegando con dificultad pero alguno que otro llega a l 670 94 30 15 670 940 200 queremos saber cómo lo están viviendo Sí, por... Hola Marido, buenas tardes. Con el tema este de la luz, soy Benji de Sevilla. Mira, aquí en Sevilla, en el barrio de Bellavista, acabamos de recuperar la luz ahora mismo. A las 6:05. Casi un 50% está,、sí. se ha recuperado ya、uh -huh. en el país, un 50% de electricidad en distintos puntos del país y de Andalucía, que lo estamos contando, pues, por ejemplo, en alguna zona del Aljarafe de Sevilla,、uh -huh. en Moguer, en Huelva, en Jerez, que. Prácticamente han sido los primeros, pero sin luz en Granada, Almería, pues que todavía、eh, nada, ¿no? En b á l a g a en algunas partes, en fin, lo estamos contando, quienes están recuperando la luz y quienes no. Y vamos a ver qué ocurre con esa corrida de toros que había prevista en la maestranza en Sevilla, Juan Ramón Romero. Pues que se va a celebrar, Marilón, se va a celebrar porque. Eh, en la anterior conexión yo daba los motivos por los que se podía suspender. Fundamentalmente、uh -huh. era por la falta de electricidad que garantizara la seguridad en la enfermería de la plaza y a los espectadores, a los, a los aficionados que acudan al coso de la maestranza. Y en esta zona, toda la zona centro, prácticamente en los alrededores de la plaza, la luz se ha recuperado.、Eh, los establecimientos han abierto. Calle Adriano, que es la paralela a la, a la plaza de toros de la Real Maestranza. tiene completamente su luz y por supuesto la plaza de toros Con, por lo tanto las condiciones que yo、eh, anunciaba que eran、eh, necesarias y sin e c u a n o r no festejo se han cumplido afortunadamente de manera que todo está preparándose para que el festejo se celebre a partir de las 7 de la tarde que es cuando comienza la corrida y la podréis oír a través de radio andalucía información pues a partir de las seis y media si es que me da tiempo a llegar porque he tenido que irme muy lejos de la plaza para recabar informaciones y ahora es más complicado llegar y aparcar pero yo creo que estaremos en punto para empezar la retransmisión del festejo que es un mano a mano muy interesante entre marcos pérez y javier zulueta、eh, y los novillos son de t a l a v a n t e así que todo todo va, va a hacerse bajo la normalidad en la real maestranza de caballería de sevilla no se suspende por lo tanto esa corrida de toros、eh, suerte juan n a v ó n que llegue a s e tiempo muchas gracias si no te van、gracias. a tener que esperar te van a tener que esperar e ¿eh? corriendo, Voy voy corriendo, voy corriendo Venga, a ver un,、si、a un saludo muchísimas gracias 6 y 22、bueno. minutos de la tarde rafael córdoba tranquilidad hombre que no pasa absolutamente nada que la luz vendrá creo que en málaga ya ha llegado en córdoba tardará un rato y ya está Y no demos crédito a esos videntes que están ahora queriendo hacer un p u z l e n t r e la muerte del Papa, las profecías de San Malaquía, de Nuestro Adamo, que aquí no pasa nada, hombre. tranquilidad un abrazo para todos gracias rafael de córdoba、Pero、vamos a tomarse lo con humor hay u m o r h que tomárselo como hay que tomárselo con mucha seriedad, mucha seriedad por supuesto hay que indagar en las causas、eh, que no sabemos todavía、eh. y bueno、mmm, creo no sé si s t i v a l y de、eh, hay alguna、una、información、habla. más、eh... Hay una última hora con eso marilo que, Venga, habla de que una avería es la causa más、mm. probable aunque es prematuro para d e s c a r t a r otras o f c i n a s Es tipo opciones, de avería, ¿no? Claro, pero bueno, del momento、eh, señalan y apuntan a una avería como causa más probable, como de, de momento, ¿no? Como, como última hora、eh, que, se está, que se está comentando desde las fuentes oficiales.、Mm. estaban hablando los compañeros también, porque, no, claro, porque o sabéis qué pasa que yo hago muchísimo que, trabajo que, con el whatsapp、sí. y nos comunicamos muy bien y muy rápido que, pero esto hoy no es posible así que nosotros no os no creáis no estamos haciendo este trabajo sin dificultades no La, las tenemos y añadidas pero lo estamos haciendo con el alma y con lo que es principalmente lo importante Que es contar la información que nos va llegando, la información de servicio público y todo lo que los oyentes que pongan la radio necesiten saber en este momento. Y con eso creo que. es suficiente y también la compañía por otro lado porque si tienen una radio a pilas y nos están escuchando por la radio a pila bueno, bueno el, por, el coche en algún m o m e n c o c h e t a m b i é n exacto he visto antes en la calle gente aparcada cuando salía justo a la calle de mi casa gente aparcada、eh, escuchando la radio y cargando el móvil y cargando、claro. bueno s o escuchando la radio y cargando pero el la, móvil, radio, ¿eh? el, la radio l móvil a radio escuchando、claro. la radio es lo más importante lo más importante、eh, Marilón, en un día como hoy no、vale. inmaculada si、sí, además quería decir poner dos notas un poco bueno yo creo que la universidad de almería es l a universidad que ha sobrevivido al apagón porque funciona con placas solares no ha estado c exacto r r a a d e exacto、eh, es、eh, curioso y luego por poner una nota de humor volviendo a la necesidad de mantener alguna de las cosas como decíamos antes desde las pilas a la, a la linterna En, eh, por ejemplo, esto,、eh, permitidme la licencia, claro, yo estaba en contacto también con casi toda la gente de mis grupos y demás de Huelva.、Eh, hoy, cu hoy, curiosamente, se está celebrando la elección hermano mayor del Rocío, que no es posa menor de la hermandad. Bien, pues a, a las dos, tres horas del apagón, la hermandad emitió un comunicado diciendo que se podía seguir votando sin problema, toda vez que las urnas son de cristal, las papeletas de papel, y se recuentan una a una,、no, ¿no? claro. como toda la vida de Dios. Cosas que van ocurriendo paralelamente ¿no? claro claro, claro, claro. claro. que la vida sigue la、eh? vida dentro sigue. de lo que se puede la vida sigue mar i l ó ya me i n c o r p o r o después de pasar el hecho d que vuelve ese h y de verdad Ay, la película sí, es sí, ese sí, de sí. will smith os acordé、sí, de esa película sí, que sí. estaba solo en la ciudad pues así me noto yo esa, esa <risa> música esa música la que、esa. no es en serio quería decir que oye que nos estaban escuchando también yo iba y es verdad lo de la, la radio a pilas Os cuento lo que me ha pasado con esto de una mudanza que he tenido. He perdido l radio a radiopilas a que tenía para bueno,、mm. participar, ya sabéis, en el equipo del llamador、mm -hmm. aquí. me h e comprado h e ido a un supermercado bueno a un centro comercial、mm. he pedido una radio ya no había pilas ya lo que había era a través de usb esa radio tampoco me hubiera, ¿Tampoco hubiera, sí, no no. hubiera me he dado cuenta de que tengo que volver a lo analógico sí o sí、mm, porque sí. es me he quedado tirada ni、mm. de pilas tenía、ah, solamente、nada. te digo una cosa、Venga. que los termos que los termos de gas los termos de gas de gas butano yo tengo tan a pilas e h eso no ¿Sí? ¿Sí? claro, claro claro claro es verdad es verdad, ¿eh? es verdad. Bien, ¿no? y i n eso no podemos quedarnos porque las duchitas calientes bueno, Bueno, dentro de nada no, ya, ya, vamos ya. A necesitar o vamos la n en andalucía pero cuidado con la pila que y、um, yo quería decir una cosita porque todo esto que está pasando hoy nos va a invitar a periodo s de reflexión seguro es ¿eh? s los ciudadanos y, pila, y también a los políticos <risa> y a esos señores que toman las、mm. grandes decisiones no hay que ver lo que ha pasado esto del apagón、eh, mm. que no se saben las causas o así lo ha dicho el presidente del gobierno todavía、mm. no se saben y que coincide justo cuando estamos cerrando centrales nucleares Que, que son、mm. grandes productoras de energía eléctrica esto es un debate que llevamos años y años teniéndolo、mm. y que yo creo que se va a hablar mucho mucho de esto no porque abrir es que la forma otras... de generar nosotros nuestra propia electricidad y las estamos cerrando para ya yo lo único lo único si me permitís seis horas después nadie puede informar de lo que ha ocurrido eso marido q es e son l que hay es que h a e r ahora después un momento yo claro, sinceramente sí,、eh, sí, aquí todo, todo creo que todos nos、Totalmente, estamos haciendo la、bueno, misma pregunta qué pasa seis horas después qué ha ocurrido creo que si es un ciberataque se sabe no lo único es bueno esperar a comunicar、eh, cómo se ha hecho si no es un ciberataque creo que también se sabe no que, que no es un ciberataque me parece que seis bueno, horas son suficientes Entiendo como para、eh, que sepamos la ciudadanía qué ha ocurrido. Ha habido muchos ciberataques, Mariló, y no se han reconocido. Sin ir más lejos, en el mes de diciembre, eh, unos eh, piratas publicaron que habían atacado a la agencia tributaria. Yo, de hecho, entrevisté a una, a una experta en la revista, en Radio Andalucía de Información, y bueno, la agencia tributaria nunca reconoció haber sufrido el ciberataque. Y es algo muy usual, ¿eh? m u de todas formas e s t a es de una manera g i e s muy grave muy exactamente la magnitud es internacional por claro, lo tanto la magnitud、no. sería gravísima pero parece no. que no es que parece que tampoco ha sido el ciberataque o no podemos claro hay que ir a fuentes oficiales pero no、eh, no están Entonces, no, no podemos especular con la información no, de no parece que、votación. sea dicen no parece que sea un ciberataque parece que es un fallo técnico Se、si、apuntaban、mía. a un fallo a punto, técnico, probablemente. Sí, probable, sea, sin pero tener entiendo、certeza. que seis horas después, pero, ese titular, no, el titular de no ha sido un ciberataque, es un fallo técnico, o no es un fallo técnico, es un ciberataque. Que son desconocidas. No, dicho, está, es tan claro, complicado, voy, seis horas después,、técnico. que no lo sé, me lo pregunto y hablo desde mi, bueno, no sé, creo、Falle、que hay、técnico. que tenerlo todo atado, pero...、No. Tiene nada que Seis ver horas es mucho tiempo, con ¿no? Con una causa, con una c a como decía,、eh, sin、es、luz, otra cosa. sin energía, ¿no? ¿no? Es otra cosa.、Claro. Es que Claro. la, la causa...、Mmm... Sí, pero todas estamos en que necesitamos a nuestros organismos oficiales que, o sea, que nos den una respuesta que no r、no、en e o r a el siglo,、no、en e siglo XXI nos digan Exacto, hasta ahora desconocemos、vale. las causas las, las hipótesis, hipótesis. hipótesis. que se barajan que son el ciberataque no no ni, ninguna el fallo、ah, técnico、no、Bueno, puede ser un fallo ciberataque o puede ser como decía portugal esa causa en la red española de un efecto atmosférico. Vamos, puede ¿Qué puede ser que lo que ha dicho Francia, Portugal se lo, es una información que le ha venido de red eléctrica española. ¿eh? Acabo, de, acabo de ver un teletipo de, de la agencia e F e que dice Francia desmiente que un incendio en este país causara el apagón. Porque de se、España、ha hecho también, sí, es que se fue ha hecho también. La, la se ha dado como posibilidad, fue la primera. Bueno, la primera el ciberataque,、sí. la segunda el incendio, <risa>、eh, la tercera que ahora parece que no es el ciberataque,、eh, pero.、Mmm, Bueno, igual es que nadie lo sabe a esta hora, pero son seis horas de apagón masivo en, en este país y no lo sabemos, y una ¿no? Una península paralizada, bueno, entera. Exactamente, un país absolutamente paralizado y、país? la población en su mayoría está reaccionando con responsabilidad. Al menos lo que nos está llegando es que la gente está reaccionando con responsabilidad y con serenidad, que es importante, ¿no? Pero también, no sé quién lo apuntaba antes, también hay que dejar de hacer que toda la carga caiga siempre en la respuesta de la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que las autoridades deben ofrecer explicaciones veraces, rápidas, Y cuando haya que asumir una responsabilidad, pues se tiene que asumir. n o Entonces, bueno, parece que es que tampoco estamos muy acostumbrados a, a esto, pero ya sea de origen técnico, lo que haya ocurrido, de origen natural, porque pues, esto que ha sido una cosa que, que, que tenía que pasar y no ha habido remedio, bueno, o de origen humano, decir, que, que haya sido gente que lo ha perpetrado y esto es todo un atentado. En fin, no sabemos lo que ha pasado. Pero estaremos、mmm, tratando espera, de contarles、claro. cuando, en cuanto nos siga esa información, porque es el titular que estamos esperando. ¿Qué es. ha provocado esto en este país? ¿no? ¿Qué ha ocurrido? sobre el tema de los u e n a s tardes de aquí de la roda de andalucía sevilla que llevo yo otro día con el tractor escuchando y aquí llevo cagado digo que será y ahora me l l e g a un mensaje y la, de mi mujer la, la preocupación que tiene que se ha comido un tomate dice al mediodía y ya quito a c e p t a y me manda que se ha comido un tomate Bueno, pues mejor, ¿no? m e j o r un t o m a t e que、no、n、claro. a a d no ha podido encender el fuego y ha almorzado un tomate Ay, chame, un, toma, un tomatito picado con ajitos o aceite、si、de oliva de ajo, extra. bien extra、bueno, sí, no, Hay q u e p o n e e r l al mal t i e m p o buena cara ahí,、ah, cosa, yo no he comido、ah, no habléis de tomate por dios que no he comido、dios. hoy que no he comido claro, claro. <risa> yo me, me, antes de salir de mi casa cuando he visto que no podía salir literalmente que, que, que la puerta la puerta que, que, bueno, vivo vivo en Un sitio nuevo y esa puerta que no iba maría la puerta yo no sabía cómo se abría porque no funcionaba nada eléctrico、bueno. claro entonces el coche estaba dentro y sí, me、no. imagino que esto ha ocurrido en miles de garajes de、claro. personas con garajes que igual no han podido sacar su coche para para hacer lo que tuvieran que hacer o, o ir a recoger otra vez en a los、casa. niños bueno pero entrar en casa mira、y、lo puede s aparcar en la calle afuera pero cuando tú tienes un horario de trabajo <risas> o tienes que recoger a tus hijos y no puedes sacar el coche claro、eh, todo, se, todo se tambalea en ese momento no antonio postigo córdoba、eh, dónde estás ahora mismo antonio pues mira、eh, estoy ahora mismo en la estación de, de córdoba en los accesos a la estación de córdoba ahora mismo aquí p u e s a v e r no sé pues unas 300 personas aproximadamente、eh, está el control de, de acceso a esa estación está está cortado y quiero preguntarle que algunos caballeros q u é hacen aquí con la maleta cuéntenos pues yo llevo desde la una esperando que tenía que estar ya en barcelona Y como no nos informan, cómo nos van a realojar, si cuando se dé, o sea, pues solamente de que no hay luz, que cuando sí,、claro. se pueda, pues entonces irán diciendo algo, pero nunca dicen nada. Entre con maleta en otros trenes, esperando a que lo s remolque. ¿Usted tenía que haber salido a las 5 y 25, como yo que voy a h a e r a gozar? Yo a la una del mediodía tenía que haber salido,、Madre. yo tenía que haber llegado ya a Barcelona. Y yo s t e d a Madrid. Está、también sigue sin información、uh, s í s i e información si、sí. bueno poquita ¿eh? <laughs> intentando los operarios de, de renfe y también de miembros de, de seguridad a hablar l e pregunta aquí también a una chica q u é tal muy buenas c ó m o ¿Cómo bonjour. Bueno, bonjour. ¿Cómo ¿Cómo se? se? se? se? se ¿Cómo va? No, no pues me pillan me, me pilla en francés el español nada n o、ah, no, no, pues mira a ver, eso no, no lo tenía yo preparado de la, de la facultad a ver si Reviando, <Sí. risa> <No, no>. reviando.、No, no, pero tú dile que hables que nosotros traducimos te ayudamos pero, quién sabe mira, francés、aquí? de esta no, mesa nosotras no, Charo yo. No, y no no no y maima、no, no, ¿no? yo. yo muy buenas caballero hola muy buenas aquí se habla de español porque le veo leyendo <risa> usted es el hombre más tranquilo de lo más elegante por cierto que veo aquí ahora mismo sí sí hombre es verdad a usted con la chaqueta o la americana y le veo leyendo que, que, me, que está leyendo porque un poco lo veo para, para tranquilizar un poco la, la cabeza el <risas> problema de los tres cuerpos de q u i é n de f i x i n liu y eso no le ayuda un poco sí para, o sea, para intentar、cuántica. comprender esto de a d i Sí, sí. el problema no, de los tres cuerpos es que no tiene solución、mm. <risas> bueno. y esto de a d i v tampoco nada usted para dónde va Esperábana. Se s ha a lo cuando a la manga. d de o Es las llevaba yo para sacar y hubiera ido ya Ay, qué u b e n o O sea que、eh, las maletas tiene que dejarla s dentro sí Claro. o y eso por eso estamos todos aquí ¿no? Ah, no no no lo entiendo c ó m o que como que adelante a la maleta s dentro c、claro. los a r l o equipajes están todos dentro por eso está todo el mundo por aquí、ah, porque pasó el control de seguridad no no, ¿no? porque nosotros veníamos a h v a l e v a l el v a e tren s de viaje.、Ah, sí. usted venía、sí, sí, madrid sí. o de barcelona n o、sí. el coche el, el vagón está ahí parado con los equipajes estamos esperando no nos dejan los equipajes ni, ni nos dicen mañana que ahora vamos a hacer nada、ah. sí, Bueno, bueno. equipaje, claro, sí, ¿no? Pues、esta situación en la que le puedo gracias、y、bueno le va a dar tiempo a a l g ú n capítulo i t del libro Aquí hay... ¿Por si si si s sí, claro se están refugiando pues algunos en la en la zona del, del p a r k i n g c l a r o menos mal que aquí ahora mismo está dando la la, la sombra hace calor、más. además en zona,、no、hoy en、crema. córdoba también no antonio sí, sí, claro s í s í aquí ya estamos ya Aquí, sabes que lo fabricamos el calor y、sí. ya ha comenzado ya La s primera s rozando los 30 grados aproximadamente, y eso te decía yo 300 personas, igual alguna más, hay efectivos no solamente de seguridad y de ADIF y de creo que también de, de RENFI, también hay efectivos de la Policía Nacional, al menos veo casi una, una decena, bueno, porque evidentemente hay mucha gente, hay nerviosismo, esa incertidumbre que tenemos todos, cada uno, evidentemente, estas personas con muchísimos más problemas porque no saben si van a llegar, si no van a llegar, ahí están sus equipajes. Así que esta es la situación, uno de los, de los puntos que, que tenemos que comentar hoy en esta tarde, desde luego inesperada y, y complicada. Claro, y que no hay trenes, recordemos、mm. que no vayan a las estaciones porque no se va a recuperar a lo a l g o del día. Si tenían algo que hacer en algún punto diferente y coger un tren de donde están, pues es que hoy no, no lo va lo a saben, ser posible. No saben, claro, posiblemente、claro, muchas personas que, mucha que no lo saben. Hay mucha gente que no lo sabe, que,、ah, nosotros no hemos parado de contarlo, que... pero es que la gente no debe ir a las estaciones porque no se va a recuperar. a recuperar hoy no hay trenes hoy ¿Mm? Antonio Postigo, gracias y línea abierta. Venga, hasta. Venga, gracias a vosotros. Hasta ahora. Fíjate las. s v a s a p l i c a r con el francés? Claro. g sigue, sigue practicando. <risa> sigue practicando. Sigue practicando. Es que antes la、claro. gente se enteraba de todo esto, ¿no? Oye, pues no hay que ir a las estaciones. A sí, bueno, las redes. Te, sí, te podías enterar porque claro, antes、claro. de los móviles e la s red e s teníamos lo que hablábamos, nuestra radio con nuestros pilas, nuestras、sí. movidas. Pero claro, ahora que toda la información gira en torno a las redes sociales y que todos nuestros sistemas de comunicación están diseñados para hacerlos online, Claro, te encuentras ahora que por mucho que tú digas que no, que no y que no y que no. no lo escucha y no lo recibe tantísima gente al final lo que va mejor va a funcionar aparte de la radio por supuesto es el boca a boca que la gente se vaya lo vaya comentando porque es verdad que las redes de momento no están funcionando s í otra cosa、eh, sí. Mariló, si me permite es que yo creo que muchas personas y familias han estado preocupadas con las residencias de mayores、sí. y las、sí. residencias lanzan un mensaje de tranquilidad a las familias en el, el círculo empresarial de atención a personas mayores un mensaje como digo de tranquilidad diciendo que todo ha ido hasta el momento sin ninguna novedad que no ha habido、eh, que se han afectado、ah, pues claro la residencia pero que en algunas de ellas no ha estado incluso comprometido el funcionamiento para nada de la residencia y que se ha intentado que el día y las horas pasaran con normalidad para para todas las personas no y, y la vida p los i e n t e s exacto de, cambios, de las residencias ayudando servicios s de emergencia ayudando a los servicios de emergencia ayudando a exactamente porque tú imagínate esa persona mayor que esta que mañana ha temprano ha salido a hacer la compra la ha ido ha al médico、claro. y a las doce y media se da cuenta que no puede utilizar el ascensor、planta. y subir a su casa、claro. vamos、pues、a... hay muchísima gente ayudando a personas mayores a subir a sus casas、sí. n o y creo que esto es buen ejemplo y sabemos hacerlo de solidaridad en andalucía no Sí, quería Marilo,、eh, estábamos, hablando de, estábamos hablando de los trenes,、eh, acaba de publicar el ministro de Transportes, Oscar Puente, en su cuenta e NX, que、eh, las estaciones de, de trenes van a estar toda la noche abiertas, concretamente la de Atocha y la de Chamartín, en Madrid, la de San en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba,、eh, Zaragoza, Valladolid y Málaga, en todas estas ciudades. va a estar durante toda la noche la estación de tren abierta por si alguien tiene que pecnortar, pues que sepan que lo pueden hacer en estas estaciones sin ningún problema. Eso sí, también ha vuelto a incidir que los trenes de medio y largo recorrido no se van a restaurar hasta mañana y que sí están trabajando para las, los servicios de cercanía que... dice que van a ver si en un plazo de dos horas pues pueden vol、eh, volver Uf, a funcionar no, no, no parece ¿eh? parece que bueno, Uf, Las estaciones van、eh, a s e t c igual o Porque n van e estar abiertas s a i hay alguien m a r i l ó que tenía previsto viajar no tiene donde dormir y, y bueno pues ahí está la estación de, de hay、atrás. trenes que se han quedado parados en pleno trayecto además que、claro. también hay que pensar en esto no y bueno en esto estamos no en esta información de alcance y de servicio público que les estamos ofreciendo desde que se ha producido El apagón en Canal Sur Radio. Buenas tardes. Pues mi caso es un poco raro porque yo no sé cómo se están coordinando los responsables de, los de las distintas empresas porque lo que me acaba de ocurrir es muy, no sé, muy raro. Yo trabajo en una empresa de grandes almacenes muy famosa que todo el mundo sabemos cuál es. Y hemos estado allí con un generador hasta que nos han dicho a las 4 de la tarde aproximadamente que nos vayamos a casa, los que hemos entrado de tarde, que hemos entrado, yo entraba a las 2, que nos vayamos a casa porque ya no se iba a reactivar el, la actividad del comercio. Y hace... Menos de media hora, la sorpresa que me llevo es que después de llevarme dos horas de atasco para llegar a mi casa, que vivo en un pueblo cerca de Sevilla, ahora me dice mi jefe que tenemos que volver por si se Por si se vuelve a abrir otra vez. El porta Entonces... inglés. Entonces, lo que no sé es si es normal que nos hagan volvernos a casa y cuando estamos en casa volvernos al trabajo. Han dicho, han llamado a la responsabilidad de que no cojamos el coche después de llevarme dos horas de atasco para llegar a casa, ahora otra vez, otra hora para llegar al trabajo. No sé qué responsabilidad es esa por parte de las empresas. Los ciudadanos están actuando bien, pero los empresarios parece que no están actuando muy bien. Las anécdotas en este día, es curioso lo que nos contaba este oyente, que claro, al final llegas a tu casa, pero recibes un mensaje que tienes que volver. Claro, esa falta de coordinación, ya sería mejor que los empleados se quedaran en su casa, porque、no. si te va a utilizar dos horas y media otra vez para volver, que es cierto que no se debe coger el coche, que es lo que está recomendando la Dirección General de Tráfico, pues habría que tener todas estas cosas en cuenta.、No、pero entiendo la... que es difícil. Y no ¿eh? solo la coordinación, Mariló,、sí. sino también la responsabilidad del propio establecimiento de esta cadena que、claro. hemos escuchado por ahí detrás de fondo, de decir si hemos cerrado por estas circunstancias,、pues, es que tenemos que cerrar, porque el, tú no conoces las circunstancias personales de como este、eh, oyente que vivía dos horas de su casa, pero le recuerda a este a oyente que el Ministerio de Trabajo tiene un permiso retribuido, en este caso por el apagón, y que no tiene que ir. Trabajar, Fijaros. y que la compañía esta, es importantísimo. Caso,、mm. lo tiene que saber porque estamos hablando de obligar a un trabajador al que tú ya le has dicho que se vaya por una, una circunstancia sobre volver a volver、mm. dos horas、mm. después que si de hecho son las 7 menos cuarto Ocho menos cuarto, nueve menos cuarto, porque cuando llegue tiene que cerrar otra vez, volver a irse.、Mm. Fíjate, bueno, anécdotas que están llegando en el、sí. 670-94-3015, 670-940-200, línea abierta para los oyentes, por、entre、supuesto. Estivaliza. 30, entre 30.000 y 35.000 personas, Mariló, se han quedado... Eh, varados por el apagón en los trenes y renfe、eh, prevé no, evacuar no, no,、claro. a todos sí, es decir que aún hay personas marilo sí,、claro. eh, en los trenes es que es importante Entonces, es importante contar eso es que hay gente que se、personas. ha quedado ahí, no,、claro、ahí todavía. Todavía. Hay、claro. 14、siguen. trenes、eh, en esta situación en la línea madrid sevilla sí, otros 8、sí, en madrid barcelona 2 en trayecto antequera granada y uno, y uno en venta de baños y otro más en mucha á s m gente、eh, muchos andaluces hay que pillar marilo、bueno. 35 mil personas ahora mismo atrapadas en los trenes、eh, en su trayecto que se ha quedado para d o la vicepresidenta、no. del gobierno、ah, se ¿también? ha quedado se ha quedado lo que me imagino que haya la hora de la hora supongo no, no sé no creo que también había de ellas ¿no? el, si este mediodía se ha quedado en un ave También、uh -huh. por ahí en medio de no se sabe dónde. Claro, pues hay personas que están, bueno, pues se ha, se ha parado el tren、eh, y claro, pillas, pues están ahí donde te p i l l e n Me imagino que ahora el proceso, el procedimiento de evacuación de esas personas, que ahora mismo no tenemos tampoco más información imagino, ni más la constancia. Hay metros de, ¿no? metro de cercanías que ahí sí, de、mm. hecho hemos visto imágenes de gente andando por las vías de, del metro. Pero de claro,、Málaga. lo lógico es lo que ha ocurrido, se suspenden porque, claro,、eh, es que no, evitas no, es que... el mal mayor, ¿no? primero、sí. que personas se puedan quedar、eh, atrapadas y luego posibles colisiones y ¿no? el colapso claro el col claro colisiones cual, colapso ¿no? tal el que puede suponer todo claro, claro entonces hoy、que、no se va a recuperar en un tramo pero、eh, claro. en el otro tramo del tren de la línea digamos、ah, no hay un colapso y un accidente entonces por seguridad、sí. muchísimo mejor esta cancelación hoy teníamos、claro. previsto amparo postigo En la, en la doctora postigo en este espacio que suele ser en el por tu salud y bueno no sé en qué situación estará doctora postigo qué tal buenas tardes bienvenida hola buenas tardes mariló qué tal bueno está ahí con los pacientes los pacientes se han podido ir bueno, no a ver eh, eh, cuando tengamos la hora Claro, a las doce y media, cuando empezó el apagón, pues había pacientes que efectivamente se estaban haciendo pruebas. Todas las pruebas que hacemos nosotros son audiológicas, autoneurológicas, vestir. de vestibulares de mareo pero son con a p a r a t a j e e l e c t r ó n i c o claro y entonces、mmm, todo funciona con electricidad hubo pacientes que en la, en la mitad de la prueba hubo que decir bueno vamos a parar pensábamos al principio como estamos situados en sevilla y estamos cercanos a la feria que había sido un corte de luz、eh, vamos de electricidad por el problema de la feria pero claro ya enseguida salimos fuera era todo el barrio ya nos enteramos de todo y esta tarde la consulta pues ha habido que suspenderla porque nosotros dependemos todos de electricidad me imagino que como casi todo el mundo claro claro bueno pues pero no ha ocurrido nada grave no, no afortunadamente Todora, no porque simplemente pues no no poder continuar claro, con una prueba el estudio, exacto es. y volver otro día a hacerlo afortunadamente nada menos mal que t a m b i é n es afortunado no tener ningún niño pequeño porque cuando se están haciendo pruebas los niños pequeños a los que hay que normalmente someter a unas pruebas de ausencia de sueño para que se queden dormiditos y tranquilos es una lata no tener un niño pequeño en esa situación y sin embargo tener lo que hace otro día pero bueno es que ha sido de fuerza mayor claro está claro que se、sí. hoy no ha habido niño eran, eran adultos y lo han comprendido perfectamente muy bien pues doctora positiva、vale. muchas gracias por... muchísimas gracias por llamar y esperemos que todo vuelva pronto vale、que、todo、eh... vuelva pronto ojalá ojalá a, a la normalidad muchas gracias m a r i l ó un abrazo un abrazo eléctrico masivo les estamos contando el minuto a minuto lo que está ocurriendo sobre todo en nuestra región aquí en andalucía es muy importante utilizar los móviles con responsabilidad s o l o con llamadas breves、eh, no colapsar el 112 los teléfonos de emergencia Porque b、bueno, u esto n o e puede tardar en solucionarse. Hay gente en los trenes todavía.、Eh, hay personas doblando turnos para、eh, sacar a algunas personas de, de, pues, de esta situación. No han parado con los、eh, fallos en los ascensores de rescatar a personas. Pero es lo que ha ocurrido y es lo que les estamos contando. Marilo. También、eh, hablando de, del restablecimiento n o de esa supuesta todavía aún normalidad,、mm. eh, eh, a las dos y pico de la tarde estábamos intentando contactar y también pues, para u e s p suspender entrevistas que teníamos en el programa、eh, que llevo también en Radio Andaluz y Información, Andaluz、claro. Educativa con profesoras、claro. y ahora les está llegando ya. Internet, dice、eh, mm. María Palma del Francisco、eh, Romero, del Francisco Romero, CEIP de aquí de Sevilla, que hasta las seis de la tarde, fíjate, han tenido que estar、eh, casi、mm. la totalidad del profesorado atendiendo a los、mm. alumnos y alumnas, porque claro, los padres y madres pues no llegaban, claro, no llegaban. Claro, hasta claro. el seis de la tarde, dice que les ha costado conseguir información, claro, porque no, no funcionaba nada, que、mm. han tenido que darle a los niños y niñas pan, fruta y ensalada, y que se han quedado allí profes, monitores y hasta el conserje hasta que no se ha ido. El último alumno, seis de la tarde, imaginaos, bueno, pues el caos n o en cuanto a recoger a tus hijos o hijas de, de, de los centros.、Claro. Eso también, bueno, pues h a s Ha sido decir... tremendo.、Sí. Porque claro, cuando se conoció lo del apagón, hubo muchos padres que fueron a por sus niños. Claro. Eh, eh, claro, esto generó. en las entradas y en las puertas de los colegios y por otro lado luego padres como está contando charo que no podían llegar y que algunos no han llegado hasta pues eso hasta las seis de la tarde no ha sido una odisea auténtica ir al trabajo hoy a partir de esa hora、eh, y no sé cómo va a ser volver a casa No sabemos cómo estará la circulación. Hemos conectado con la DGT, que curiosamente tenía、eh, simplemente información de los paneles solares,、uh -huh. de, claro, de, de los monitores que están conectados a paneles solares, pero tampoco tenían toda la información, como es lógico, porque no estaban viendo las pantallas. Así que si ha sido una odisea moverse en coche para ir al trabajo, No sabemos cómo va a ser la vuelta a casa, aunque la DGT ha recomendado que no se coja el coche si no es necesario. Buenas tardes, Marido y compañía. Lo que no va q u e a sin electricidad son los r a d o s de tráfico, porque más adelante a uno le ha pegado un fogonazo que no vea. O d a r e que los r a d o s tienen electricidad. Buenas tardes. Bueno, bueno, bueno, bueno. Por favor, prudencia al volante. Por favor, prudencia. Mucha prudencia, mucha prudencia. Sobre todo eso, ¿eh? Hola, Richard, desde Sevilla. Yo estoy en la zona de los 100 mandamientos, t i r e d e línea y aquí no hay luz. Aquí no hay luz, nada, nada, nada en absoluto. No hay, no hay manera. Dicen que se ha restablecido el 50%. Compañeras, yo creo que podemos hablar del 50% ya, ¿no?、Uh -huh. Porque hace un rato yo estaba hablando de un 20 o algo así, pero según la información que nos está llegando, un 50% se ha recuperado en todo el país.、Eh, no, no sé qué información manejáis por ahí. Sí, está sí. en ese porcentaje. Yo creo que lo complicado es empezar a. ...a restaurar la luz pero creo que en el momento que se empieza yo creo que posiblemente vaya todo mucho más más rápido、sí. habrá alguna zona posiblemente que cueste más pero yo creo que en pocas horas a ver si ya está pues en un 80 o 90 por ciento de hecho ya sí, hay... más de red eléctrica decían que era como más fácil O lo más habitual era que la, la, el, el riego, digamos, de electricidad se restableciera desde fuera hacia adentro, es decir, desde las zonas costeras、desde、y demás. Y desde norte y sur hacia y, adentro. Y desde norte、claro. y sur hacia adentro y desde zonas costeras. De hecho, ni en Canarias, ni en Baleares, ni en Ceuta, ni en Melilla se ha perdido、eh, ningún tipo de electricidad. Para ellos esto es como quien oye llover, que lo están viendo completamente como si fuese una peli distópica. Esta que hablaba antes el, el hombre este en la estación de Córdoba, ¿no? De, de los tres cuerpos. Pues igual,、no. el futuro distópico. distópico es raro el futuro cuántico pero filosofía cuántica era no c h a r o creo que lo has dicho tú no, beatriz, Quero, no, beatriz, no, beatriz Quero, un... sí, que por cierto hicieron una serie muy buena en un canal de televisión pero bueno eso da igual que que eso entonces de red eléctrica decían eso que era más el, el, el flujo natural digamos es de norte a sur y desde toda la parte de fuera hacia adentro y no olvidemos que de todas formas se está recuperando la tensión eléctrica en zonas en áreas en áreas de andalucía en áreas de extremadura de cataluña de aragón de p a í s vasco la rioja galicia asturias navarra castilla y león pero en áreas quiere decirse que hay, habrá oyentes que nos estén escuchando como esto que nos acaban de mandar mensajes que dicen que en su zona no hay pero que ahí está el, la horquilla que nos habían dado de las horas、mm. ¿eh? entre las seis y las diez horas no a todos los barrios a todas las zonas va a llegar al mismo tiempo、mm. pero se va, va a recuperar se, está se recuperando? va recuperando. Bueno,、ah, claro. Buenas tardes, a recuperar bueno es cuando estamos en los oyentes de málaga quiero felicitar por la gran labor que estáis haciendo hoy en, en un tan complicado como este llevo desde el mediodía con vosotros gracias a mi radio pila que bien, que bien. suerte bien y nada ahora está buscando mucha gente una radio como la mía a pila、claro. menos mal que tengo varias y bueno alguna he podido prestar para que puedan estar informados en todo momento lo dicho muchísimas felicidades Por la gran labor que estáis haciendo, me he quedado con vosotros porque soy lo s que estáis contando la actualidad pues, más cercana, que es lo que nos interesa. Un saludo. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. la verdad es que tengo que decir que hoy estamos haciendo radio como antiguamente esto señoras y señores nos está poniendo a prueba porque、eh, tengo que darle desde aquí enhorabuena a los compañeros por la agilidad compañeros por los datos por toda la información que nos está llegando a los compañeros de las distintas emisoras De Canal Sur Radio, también la enhorabuena porque están llevando el minuto a minuto y la mejor información a los oyentes. Y esto no ha sido tan fácil como otros días, porque otros días tenemos el acceso a la información a la carta, a nuestro gusto. Hoy no, hoy no ha sido fácil, pero esto nos ha puesto a prueba. y perdona voy a decir una cosa esto sale también sin internet ¿eh? sí, claro, Aquí, no、sale. Esto s así l e i n que Hombre, el equipo humano, señoras el equipo humano esto sale sin internet porque no、Aquí、podemos c o m p a ñ e r m a r i l ó están dando el callo las a o s compañeros que también a todos los pilas, analógicos las pilas, pilas pilas ya estoy saliendo y bueno, esto no, no. está o e s t saliendo a ver la inteligencia artificial Lu, ya, oye, bueno, bueno, a r t i f i c i a l sin luz como funciona ¿Qué dicen los oyentes? hola、oh, estoy escuchando y me parece un programa súper chulo enhorabuena felicita al equipo、eh, está súper bonito、eh, escuchando si lo, com, si lo ves oportuno decir en mi casa cuatro días de batería y, y no creo que pueda decirlo pero si lo veis oportuno no sé、eh, que, que el padre f a l l a r é s que recomienda a las señoras y señores que quieren ir a misa a la religiosa en fin, que se queden en sus casas que hoy que no pasa nada por no ir a misa que mucha gente muy apretada y, y, y se van a plantar <risa> q u en se e e q u d en sus casas que, la, que se restablece poquito a poco la luz y que se recomienda que, que se queden en sus casas salvo que sea una urgencia necesaria、mm. un abrazo muy grande. Rafa, muchas gracias enhorabuena por el programa de serie muchas gracias de verdad rafa、eh, teníamos que estar contando ahora mismo cosas del cónclave <risa> ¿No? que, que por cierto yo es que me he perdido ya ya no sé si va a haber si no, no sabemos va a haber. no lo podemos yo estoy saber. centrada hoy en lo que en no, otra cosa、no Es q u e ha fagocitado el apagón todo lo demás, como es lógico, no podía ser de otra manera. Mi compañera Natalia Ornes ya está preparada para coger el testigo porque ella sigue después. Natalia estaba comentándole, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba hablando, bueno, comentando, enhorabuena a los compañeros, ¿no? Que están. Pues dándolo todo hoy con el minuto a minuto de, de esta información y de este apagón, que esto está saliendo sin internet. Es decir, que otras veces tenemos el acceso a la información de manera más rápida y más fácil. Hoy no está siendo así, pero está saliendo igualmente. Y además. Mariló,、eh, yo que me he pegado una buena parte de la tarde de camino a la radio dentro、mm. de mi coche,、sí. en una tasca monumental, como ha、mm. habido en todas las capitales andaluzas y en toda España, puedo decirte,、eh, y también en las viviendas, que la radio, una vez que no había electricidad y una vez que no había internet, la radio ha sido el único medio por el cual. La gente en este país se ha podido informar y en Andalucía hemos sido referente absoluto. ¿Por qué? Porque las cadenas nacionales no se podían escuchar y ha sido Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, fusionadas, informando en directo minuto a minuto, las que han llevado recomendaciones y tranquilidad, cierta tranquilidad también. a los ciudadanos, entre los que yo misma me he incluido en esa hora larga que he estado en、como、un atasco oyente. como oyente.、Exacto. En ese momento como así oyente. así es, Escuchando e s a mi compañera Nuria Durán y luego a Nieve、mm. Risquet. Exactamente, yo me ha pasado lo mismo, estaba en un atasco, venía escuchando a nuestra compañera Aníbal Risquet,、eh, venía con ansiedad, es decir, porque claro, no no, no sabía lo que me iba a encontrar en las zonas, digamos, más transitadas y、uh -huh. yo tengo que pasar por varios núcleos、uh, urbanos y, y y bueno, venía con con tensión, n o he podido llegar,、Exacto. pero me ha pasado como a ti Natalia que he tardado muchísimo, ¿no? muchísimo en llegar y la recomendación sigue siendo la misma. La r e c o m e n d a c i ó n e s no coger el coche si no es necesario no hemos dejado de contarlo en toda la tarde porque、eh, no sabemos cómo va a ser la odisea de la vuelta a casa y no sabemos si la d g t en parte habrá recuperado las pantallas o no natalia pues no sabemos efectivamente、claro. porque está llegando el suministro se está recuperando pero、poco、de manera、poco. progresiva efectivamente、mm. en unos sitios s í en otros no Internet、eh, de momento conecta, hay momentos en que también se cae, las telecomunicaciones no están aseguradas todavía. Y esa llamada、eh, a la responsabilidad de no sobrecargar ni el consumo eléctrico、eh, ni, ni el consumo de Internet. O sea, seamos s e a precavidos todavía en aquellos lugares donde no está recuperado 100%, también、eh, como solidaridad a los que、eh, deben recuperarlo en, en las próximas horas.、Eh, y me estoy acordando, pues, ¿qué te digo?, de los pacientes electrodependientes. Exacto.、Eh, que tienen, que autonomía, exacto,、claro. tienen autonomía durante. unas horas s o l o oxígeno en caso exacto exacto、mm. todo eso sí todo es o importantísimo bueno este apagón debe hacernos pensar no s o l o s、sí. sobre la <risa> necesidad no de reforzar y proteger nuestra red eléctrica seis horas、mm. de apagón no tenemos información de lo que ha ocurrido y bueno estamos con esa información en el aire desde luego habría que Diseñar planes, n o planes de contingencia o no, pero bueno, esto la opinión y el análisis será mañana. Hoy vamos a lo urgente, n o porque la seguridad energética no puede ser lujo, no ni en fin. Pero todo esto llegará, todo esto llegará, llegará a ya, ya, los expertos. Llegarán los expertos. Muchísimas y... gracias. Te dejo con el testigo. Yo、todo. sigo aquí para lo que necesitéis, muy bien. Y mis compañeros, por supuesto, también Natalia. r u a l i z a m o s todo. Gracias a ti.